Coronavirus Arena, Urca, ¿no puedes salir de casa y necesitas que te acerquemos la compra? ¿Tienes algún vecino o vecina que necesite ayuda? ¿Tienes alguna necesidad que podemos resolver entre todos? Si ese es el caso, varias asociaciones de vecinos y vecinas de Irala han organizado una red de ayuda gratuita. Contacta con nosotros. Escribe al mail iralacojaibachordea.com o llama al teléfono Si quieres ser voluntario o voluntaria también te puedes poner en contacto con nosotros.